Tenemos a Gati t Romero. Bueno, buenas tardes, Gati, t ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Américo, ¿cómo estás? Bueno, siguen trabajando y una sorpresa, ¿no? Un almuerzo con. Contar un poquito. Creo que está programando、sí. el pinqué para juntar fondos en el bueno, trabajo d i a r o que hacen ustedes. Exacto, estamos、eh, haciendo una cena después de muchos años. Estamos haciendo una cena que coincide. Consiste en un asado con cuero, el que se va a hacer el 13 de julio por la noche. Es una cena、eh, donde el valor de la tarjeta es 12.500. Ya, si querés, después me parece que ya te pasó ariete. Sí, sí, ya lo pusimos en la página y todo. ya... O sea, ...sí, sí... Bien, y, y estamos a full trabajando con eso.、Eh, nosotros tuvimos la donación en principio. Eh, de un animal, de alguien que, que, bueno, que había ganado en su momento un auto. Y bueno, quisimos hacerlo de la mejor manera y nos pareció una cena importante porque así seguimos mostrando lo que es el crecimiento del Ovar p i n q u e n y seguimos apostando que la gente conozca a lo que apuesta diariamente, o semestralmente o mensualmente. Cuando compra el bingo o la gente que no la compra, quizás hoy pueda colaborar con una tarjeta. Eh, y asistir. Así que bueno, estamos、eh, en esta organización nuevamente. Te vuelvo a decir, hacía bastante, organizamos un bingo para 3.500 personas, pero ahora nos toca organizar una cena. Así que estamos con todos los preparativos, con todos que nos incluye a todos:、eh, comisión, este, personal y también los, los concurrentes de Pinquén que ya están trabajando para dejar. El salón y todo lo demás este, dispuesto para esta noche. Eh, perfecto. Eh, esto se va a realizar en la Sociedad Rural de Galvez, va a ser el salón de la Sociedad Rural. Exacto, en la Sociedad Rural de Galvez, el sábado 13 de julio por la noche, a partir de las 21 horas.、Eh, vamos a ir informando a, a más que nada a la gente que compra la tarjeta también. Con, todos saben que hay que munirse de vajilla.、Uh -huh. Este, y bueno, estamos preparando u n a s sorpresas que no, no las vamos a anunciar hasta que no las concretemos, pero para que sea también una noche linda como la gente que disfruta de nuestro bingo al aire libre todos los años. Acá el menú dice choricito asado con cuero. Ah, sí, hay, hay que demostrarle, ¿eh? hay que d e m o s t r a r e realmente el asador, tiene que demostrar su, su capacidad、sí. y realmente、eh, por eso es importantísimo.、No Ensa es, no、ensalada es y potre. s、si no es... Y no es normal que la gente tampoco lo consuma diariamente, es algo como especial, o sea que también apostamos a eso.、Eh, nos ha llamado gente que realmente, miren que yo me encanta, quiero ir y no, o sea, no, no fue necesario、eh, preguntarle a alguien que ha asado con cuero a quién habíamos i n v i t a d o sino que la gente se fue enterando y fue sumándose a eso. t Importante. Eh... Así que bueno, las tarjetas las pueden conseguir acá, pueden llamar a cualquier contacto de los nuestros, porque la gente, el personal y la asociación están pasando el flyer de esta información. Así que con cualquiera que queremos, podemos apostar a, a pedírselas, se las llevamos a su casa, vienen acá, como quieran. ¿Eh? Acá tenemos Hoy, celular, el celular que dice 1510. 410, puede ser. Exacto, que es del nuestro, el del v i s o obviamente. 434, 315. Nos pasó que ayer vino alguien, que te digo, que nosotros viene hoy entusiasmado para comer el asado con cuero, y se sumó a tener conocer el, el hogar, y vino, pasó, lo conoció,、eh, y bueno, nada, o sea, le sumó esto, vino, pidió la entrada, pero también quería ver a lo que iba a apostar. Eh, sumándose a esta cena, ¿no?、Claro. También el menú infantil, por lo general, los chicos a veces,、eh, la situación de los chicos es preocupante, ¿no? Porque no comen mucho o comen y no comen lo que comen、sí. los grandes, así que hay menú infantil. Por eso infantil. Hay un menú para niños también,、eh, adaptado a eso, obviamente, porque también sabemos que sí, que hay muchos chicos que no comen、eh, el asado y que son parte de la familia que hoy está interesada en participar de la cena. Habla de menú infantil,、eh, hamburguesa con papas,、eh, dice hasta 10 años, de 1 a 10 años, el valor de la tarjeta es 5 mil pesos. Exactamente.、Eh, sí, sí, por eso. Bueno,、Tenés、y c o cómo... m e una data exacta. Sí, sí, perfecto.、Eh, bueno, y concretamente, aparte de lo que significa、eh, la cena esta acá,、eh, siguen trabajando, contar un poquito cómo está la obra, qué es lo que está faltando, cómo. cómo... Digamos, ¿cuándo se va a producir digamos, la, lo que significa la, lo que, el objetivo de ustedes, concretamente, que los chicos permanezcan allí? ¿no? Siempre faltan 10 para el peso, eso、mm. es real. Este, ahora estamos, y más que nada, como pusimos un objetivo con este, con este asado con cuero, poder pagar la instalación eléctrica de un generador de energía que nos exigieron en su momento, que tiene que estar. Que no es poca plata el, el generar este o sea, este dinero, no, no es poco.、Eh, el equipo ya está comprado, lo habíamos comprado con un subsidio recibido de provincia, del Ministerio de Desarrollo Social en su momento, pero bueno, está muy bien guardado con la empresa b o g n o s Hermanos, pero、eh, es momento de avanzar con esto y poder traerlo y, y conectarlo, ¿no? Así que bueno, pusimos como objetivo esto. Como así, otros detalles que faltan, pero tampoco.、Eh, si querríamos, querríamos ganar 14 millones. No, no vamos a poder ganar en una cena 14 millones. Pero bueno, eh, eh, nos pusimos como objetivo este: que la plata que ingrese sea、eh, poder conectarlo porque ya está comprado. Y es una exigencia a nivel provincial. Claro, perfecto. Eh, eh, sí, y sí. Bueno, y después respetando, completando, armando. La gente que va a entrar, eso siempre es un trabajo, no es de un día para el otro.、Eh, y también queremos hablarle y ofrecer el servicio con todo lo que necesita y no, no estar adentro y tener que penando que no lo pudimos comprar o algo. Así que cuando este sea punto caramelo, el edificio está a punto caramelo, faltan muchas cosas adentro, ¿no? Perfecto. Llegamos、eh, a ¿se seguir vendiendo el bingo. sigue vendiendo el bingo sí sí sí sale 80 ahora está, salió el premio de contado、eh, ya salió esa oferta、eh, muy buena que estuvo a, 46, a 56 mil pesos que era la oferta de contado y ahora estamos con nuevamente el 80 mil en 10 cuotas donde ya hay muchas cuotas que ya fueron pagadas por quien lo adquirieron pero la gente se va sumando y, y, y va apostando a pagar de a dos cuotas para para estar a, a ...a Tiempo y entrar en los sorteos mensuales, perfecto. Bueno,、eh, bueno, a ti agradecerte un momento.、No、sé si、Bien. hay algo más para informar, no, pero sí、eh, decirte que vamos a, a molestarte otra vez y a molestar a todos、no. los para que vuelvan a acordarse de esto、eh, en el momento que ya está más cerca la fiesta. Perfecto, perfecto. ¿Eh? Nos, sirve a... esto, nos sirve esto como primer anuncio importante en esta radio. Y después, bueno,、eh, te vamos a pedir poder. Perfecto,、eh, antes de los primeros, ¿Eh? la, la primera semana de julio vamos a estar charlando nuevamente.、Eh, sí, a fin de primera semana. ¿eh? Perfecto.、Bien. Bueno, saludos a todos los chicos y a toda la gente del Pinguén. Dale, muchísimas gracias, Américo, a toda tu radioaudiencia. Perfecto. Hoy estuvo Anti g e、eh, r n e r o de Pinguén y lo que significa un loco, ¿no?